Eso. No puede vivir sin ti Mi angustiado corazón Todita la noche cariñito me la paso en vela mi amor Solo en ti pensando Y por ti sufriendo de pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios no hagas desdichado a mi corazón qué vacío hay en mi alma que amargura en mi existir siento que me haces falta yo no sé La noche cariñito me la paso en vena Mi amor Solo estoy pensando Y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida Yo te lo suplico por Dios No hagas desdichado A mi corazón Eso No puede vivir a corazón todavía la noche cariñito me la paso en vela mi amor solo en ti pensando y por ti sufriendo vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por dios no hagas desdicha a mi corazón qué vacía es mi alma que amargura en mi existir Siento que me haces falta Yo no sé vivir sin ti Todita la noche cariñito me la paso en vela mi amor Solo estoy pensando y por ti sufriendo Fue de pedacito de mi vida yo te lo suplico Por Dios no hagas desdichado a mi corazón en la radio puente alto 107.5 FM misterio tenemos el gusto de compartir con ustedes su gran programa sergio es todo éxitos con su gran amigo y Sergio manuel araya la mejor música del recuerdo los éxitos de siempre aquí con el rey del ritmo y del sabor Sergio manuel laraya bienvenidos a pasar la mejor tarde junto a octubre amigo Sergio manuel araya en tu programa Sergio es todo éxitos solo aquí en el 107.5 fm misterioo la radio puente alto bienvenidos Sergio ¡Es todo éxitos! Para mí, para mí. Para... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Ya estamos listos para acompañarle como siempre hasta las 15 horas 3 de la tarde Acá en este su programa Sergio es todo éxito Las mejores canciones, los mejores éxitos bailables Los encuentro acá en Sergio es todo éxito Donde es la número 1 Radio Puente Alto 107.5 FM Y está frente al micrófono su amigo de siempre, Sergio Manuel Araya. Ya está sonando nuestra portada musical. Guitarra, la orilla del mar. Que quema, me voy a broncear. Busco una morena que me quiera acompañar. en calor 3 horas, 3 horas con 3 minutos. Estamos a en vivo en directo, pero entrecobio no va en en directo porque este programa se está grabando. A todo lo que salga hoy día en este programa se va a repetir el día viernes, ¿sabes? El día viernes 25, día de Navidad. Vamos a estar eh, se va a repetir este programa, ¿eh? Así que estamos acompañándoles a esta hora de la tarde acá en este su programa Sergio Todo Éxitos. Así que para que usted si quieres algún saludo, vamos a tener un programa eh, bien especial en el día de hoy, ¿eh? para que si usted no lo puede escuchar hoy lo escuche el viernes, ¿eh? el, día, el día viernes 25, día de Navidad, porque este programa se va a reiterar, se va a repetir. Continuamos con los grandes éxitos bailables a esta hora de la tarde. lleve felicidad y junto con los regalos del árbol de navidad un millón de buenos deseos a los hombres de buena voluntad esta noche noche buena y mañana es navidad las campanas van sonando con su alegre repicar las campanas van sonando con su alegre repicar el niño está en el pcm la virgen orando está y toda la gente buena canta su felicidad y toda la gente buena canta su felicidad esta noche es noche buena y mañana es navidad las campanas van sonando con su alegre repicar Las campanas van sonando con su alegre de picar Mamá con mis hermanitos, con el abuelito Juan Se han acercado a la mesa y papá cortando el pan Se han acercado a la mesa y papá cortando el pan Ya suenan las campanitas, oye su tilín -tilán. Se acerca la noche en buena oye a dos de Yadán Ya cerca la noche en buena o no llega, los celladan. La la la, la la la, todos a cantar que esa noche es noche buena y mañana la vida. Noche de pasear en grilla, noche de tertulia mena. Que todos canten contentos que viva la noche buena. Que todos canten contentos que viva la noche buena. Esta noche es noche buena y mañana es Navidad. Las campanas van sonando con su alegre repicar. Las campanas van sonando con su alegre repicar. Las campanas van sonando con su alegre repicar. La, la, la, la, la, la, todos a cantar que esta noche es noche buena y mañana Navidad. 13 horas, 13 horas con 10 minutos, vamos a empezar agradeciendo a quienes le dan vida a este programa Sergesto de Éxitos, vamos a agradecer a la Clínica Dental Pavés Limitada, que servicios va a encontrar acá, prótesis, coronas, tapaduras, extracciones, blancamiento, tratamiento de conducto, radiografías, Clínica Dental Pavez Limitada se especializa en todo lo que es ventas y fabricación de insumos odontológicos, lo más barato de todo Santiago y de todo Chile. Clínica Dental Pavez Limitada también cuenta con profesionales odontólogos 100% profesionales que le van a entregar a ustedes seguridad y confianza. Clínica Dental Pavez Limitada también cuenta con los servicios de reparaciones y confecciones de prótesis. Clínica Dental, Paves, Limita está ubicada en la calle Teniente Bello 138, Teniente Bello 138, a Pasos de la calle Santo Domingo. Tenemos tres teléfonos, ¿sabes? tres teléfonos para que usted pueda reservar su hora. Los teléfonos son el 22-850-04-16, 22-850-7166 o 22-849-2514. Clínica Dental, Paves, Limita A. Es la solución a sus problemas dentales. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, porque van a ser completamente felices. ¿eh? Van a poder sonreír con confianza y seguridad. Su vida les va a cambiar. Clínica Dental Pavés Limitada, no se olviden. Teniente Bello 138, Teniente Bello 138, a Pasos de la Calle Santo Domingo. Teniente Bello 138, a Pasos de la Calle Santo Domingo. Ahí se encuentra clínica dental Pavés limitada que está esperando por ustedes alegría paz y feliz Bueno, vamos a agradecer a Buyback, que lo que es Buyback es una empresa que ya está en Puente Alto para darle solución a sus problemas económicos. Usted está sin trabajo, está cesante con esto de la pandemia, ¿cierto? Mucha gente que tiene problemas económicos ¿ah? y ahora que se nos acerca a paso aguentado la, la Navidad, ¿cierto? Ah, eh, queremos hacer la ¿ah? para que usted se acerque ya a Buyback. ¿En qué consiste esta empresa? ¿En qué le va Por ejemplo, si usted tiene electrodoméstico en su hogar, lo que es eh, mobilería, a lo mejor quiere vender usted a lo mejor el comedor, el living que tiene ahí, que nos lo está ocupando, lo renovó, ah, eh, a lo mejor joyería, herramientas, a lo mejor tiene algún cuadro de pintura. Bueno, lo que usted tenga ahí, llévelo. Llévelo a Baiba. Ah, es compra retro. ¿eh? Usted lleva ahí lo que tenga ahí en su hogar, ahí le va a dar el precio. Ah, y ustedes va y dice, sí, acepto Se lleva su platita de inmediato ah, En efectivo, cash, platita eh, Inmediatamente a su bolsillo ah, Sin trámite, sin burocracia Para que usted pueda solucionar sus problemas dentales O sea, sus problemas económicos Ando clarito, sus problemas económicos ah, y Tiene entre 15 a 30 días De 15 a 30 días usted quiere recuperar Lo que llevó, lo que vendió entre 15 a 30 días. ¿sabes? van a cobrar un poquito de interés, pero eh, en la nada misma. ¿eh? Así que para que se acerque ya a Baibac, Concha y Toro, Concha y Toro 4115 local 12. Concha y Toro 4115 local 12. Esto está a pasos de la estación del metro Elisa Correa. Tenemos dos teléfonos, dos teléfonos son el eh, tenemos el, el, el WhatsApp, que es el más +569 94 90 59 52 más 569 94 90 59 52 Tenemos un teléfono refija que es el 22 904 18 81 22 904 18 81 Buyback es la solución a sus problemas económicos aprender la en voy a hacer que el sol se vaya para que salga un lucero voy a bajar una estrella para aprender en tu pelo. voy a hacer que el sol se vaya para que salga un lucero quiero hacer noche que surja la luna entre dos malades a pa iluminar tu belleza y embellecer mis cantaades para iluminar tu belleza y embellecer cantà Pa' iluminar tu belleza Y embellecer mis cantares Que salga la luna, luna Que se vaya el sol, el sol Para que nos ilumine La noche de nuestro amor Que salga la luna, luna Que se vaya el sol, el sol Para que nos ilumine La noche de nuestro amor Esa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 13 horas, 13 horas con 18 minutos, estamos ¿sabes? acompañándole acá en Sergio Esto Éxito. ¿Cómo está ese ánimo? ¿Cómo está ese optimismo ah, de, de fiestas? ¿sabes? Recuerda que este programa se está grabando, se repite, sale el viernes ¿sabes? nuevamente, el día de viernes eh, 25 días de, de Navidad, así que para que ustedes se acompañen ¿sabes? con buena música, buen ritmo. ...y a todos ¿ah? les quiero desear una feliz Navidad... ...a ¿ah? que lo pasen pero muy bien en familia... ...a ¿ah? que exista la unión familiar... ...a ¿ah? eh, la paz, el amor... ¿ah? Eh, ...y que se cumpla la finalidad, lo que es la Navidad... ...a ¿ah? que es el nacimiento de Jesús de Nazaret... ...nuestro Salvador que vino a la Tierra... Ah, dio la vida por nosotros ah, Nos limpió de todos nuestros pecados Imagínense a donde hubiéramos estado Si Jesús no viene convertido En ser humano a la tierra Donde lo mandó su padre Cierto, cumplió una obra Y es Lo que se celebra, cierto O se está celebrando hoy Porque este sale se repite el día viernes ah, Reitero, el viernes 25 Estamos saliendo ah, eh, Grabados Pero ojalá en todos los hogares no se hayan olvidado cierto del nacimiento de Jesús de Nazaret ¿ah? porque esa es la finalidad de la Navidad ¿ah? lo otro es un invento ¿no? ¿Ah? comercial ¿ah? del viejito pascuero y todo eso ¿ah? Santa Claus es un invento ¿Ah? lo lo real de todo esto es el nacimiento de Jesús de Nazaret y reitero para todos que están en la sintonía Ah, que lo estén pasando muy bien En familia Compartiendo ah, eh, Autocuidado ah, Muy importante Después vamos a hablar A tocar ese tema Así que para que lo tengan ahí bien presente Muchas, muchas felicidades Feliz Navidad para todos Extrañé tantos amigos muy lejos de mi familia Tantas almohadas conocí, tantas canciones Me aprendí que los recuerdos me parecen de otras vidas Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Esquive tantas traiciones Me compré tantos enojos Me hicieron mostrar los dientes Con mil abrazos Me cuidé con mil amores Me curé juntando heridas Sigo creyendo en la gente Siempre voy detrás lo que siento Cada tanto muero Aquí estoy Per regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final Por esta noche como he estado hoy mi vida Y en estas noches de luna Donde los recuerdos son puñal Me abrazo a mi guitarra y canto duerte en mis plegarias Que algo pasa pero ya nada me hace llorar Yo Pero ya nada me va a cargar Usted está escuchando este su programa Sergio es todo Éxitos Yo ¡Feliz Navidad para todos! No tienen que haber lágrimas ¿ah? para esta Navidad Todos alegres, contentos, felices ¿ah? Porque estamos vivos, respiramos ¿ah? Y tenemos alrededor a toda nuestra familia ¿ah? Y si no es así, ¿ah? eh, lamentable, ¿cierto? Ah, pero ahí vamos a tocar ese tema ¿eh? Pero lo que estamos, ¿cierto? Ah, hay que dar gracias a Dios que estamos vivos, ¿ah? que estamos sanos Y que tenemos a nuestra familia alrededor de nosotros. ¿eh? Así que, arriba, arriba, ese ánimo. Quienes están en la sintonía. retiramos voy a estar todo el rato. ¿eh? Esto se repite, se repite este programa. Estamos grabando, ¿eh? sale el viernes. ¡Feliz Navidad para todos quienes están en este momento en la sintonía! Están todos moviendo la colita Espero que sea así ¿eh? Arriba, arriba, arriba y Ese ánimo quiero ver a toda la gente A todo el mundo feliz, contento Feliz de la vida Estamos en Navidad ah, eh, Hay que disfrutar En familia a ah, Pasarlo bien Como dije anteriormente Mucha paz, unión familiar ah, eh, Y eso es lo más importante ¿eh? Tener salud autocuidado ¿ah? eh, y estar y compartir en familia y la finalidad de la Navidad no se olviden que es el nacimiento ¿ah? de Jesús de Nazaret Seguimos, continuamos agradeciendo, aquí en El Iambi, este programa Sergio, todo éxito. Vamos a agradecer a la Clínica Dental Pavés Limitada. ¿Qué servicios ah, va a encontrar acá? Eh, prótesis, coronas, tapaduras, extracciones, blanqueamiento, tratamiento de conducto, radiografías. Clínica Dental Pavés Limitada. Se especializa todo lo que es ventas y fabricación de insumos odontológicos. Los más baratos de todo Santiago y de todo Chile. Clínica Dental Pavés Limitada. También eh, usted va a encontrar ahí profesionales, ¿ah? odontólogos 100% profesionales que le van a entregar a usted seguridad y confianza. Clínica Dental Pavés Limitada también cuenta con los servicios de reparaciones y confecciones de prótesis. Clínica Dental Pavés Limitada está ubicada en la calle Teniente Bello 138, Teniente Bello 138, a pasos de la calle Santo Domingo. Tenemos tres teléfonos ¿ah? para que usted puedan reservar su hora. Los teléfonos son el 22 8 50 04 16 22 8 50 7 6 o 22 8 9 25 14 clínica dental pavés limitada es la solución a sus problemas dentales ustedes se preguntarán por qué bueno porque van a, a ser completamente felices ¿eh? van a poder sonreír con confianza y seguridad la vida les va a cambiar Clínica Dental Pavés Limitada está ubicada en la calle Teniente Bello 138, Teniente Bello 138 a pasos de la calle Santo Domingo. No se olviden, Teniente Bello 138 a pasos de la calle Santo Domingo ahí se encuentra Clínica Dental Pavés Limitada. Ya con consensual, la rubia alegremente también se puso a cantar. Soy Pascual y soy homosexual. Soy Pascual Vamos a agradecer también a Buyback, Buyback Compra Retro. Esta empresa ya está en puente alto para solucionarle sus problemas económicos. ¿Usted está sin platita? ¿Necesita plata en efectivo cash? Plata inmediato a su bolsillo sin trámites, sin burocracia. Entonces vaya, vaya a Buyback Compra Retro. ¿Qué consiste esto? Es que usted tiene que revisar ahí su hogar si tiene eh, algún electrodoméstico algún artículo de línea blanca eh, mobilería algún living, comedor que a lo mejor renovó su, su casa eh, a lo mejor un cuadro de pintura herramientas, joyería lo que usted tenga ahí en su hogar, llévelo llévelo a Buyback Buyback es la solución a que tú estaba esperando Para sus problemas económicos Com Compra retro, ¿eh? retro Usted lleva ahí lo que tenga en su hogar Lo que yo le acabo de mencionar Le van a poner precio allá en Buyback Y usted dice, sí, estoy de acuerdo Usted se lleva su platita de inmediato ¿eh? Además tiene entre 15 a 30 días Para que usted pueda recuperar Si quiere, si lo desea Lo que vendió ¿eh? Así que la van a un poquito de interés, si quiere recuperarlo lo que llevó, pero es poco ¿eh? es bajo el interés ¿eh? así que dónde está esta empresa Byback, está ubicada en Concha y Toro Concha y Toro 4115, local 12 Concha y Toro 4115 local 12, esto está a pasos ¿eh? de la estación del metro Elisa Correa tenemos dos teléfonos, ¿eh? anótenlos Tenemos el WhatsApp, más 569-9490-5952, más 569-9490-5952. Tenemos un teléfono de refija también, que es el 22-904-1881, 22-904-1881. Buyback es la solución a sus problemas económicos. Ay, compra, reto, compra retro, compra ¿ah? retro. Así que anote bien la dirección, donde está ubicado Buyback Concha y Toro, Concha y Toro 4115 local 12, a pasos a, a metros a de la estación del metro Elisa Correa. No Clavan el corazón. Mírame sin temor. Tócame sin temor. Llévame se molt Bailen, si estado bailando, si estado bailando, la orquesta tocando sabroso com com si estava a ir à Fins demà! y buen tema tenemos de fondo, ¿eh? pero en Onda Tropical, esta, esta versión eh, también eh, la, la conocemos, ¿cierto? Por eh, por Roberto Carlos, ¿eh? esta canción, eh, Jesu, Jesucristo. ¿eh? Vamos a, a ir a la, a la línea. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, Sergio. Eh, ¿Me escuchas bien? Perfecto. Ya. ¿Cómo estás? Estoy en este momento, en este momento estoy hablando con Angélica Contreras. ¿Cómo está Angélica? Aquí estamos bien, bien, bien, bien. Sí. Bien, bien, bien. Sí. Eh, bueno, eh, Angélica, hay algo está pasando en un momento súper complicado, muy difícil, pero ella va a salir adelante, ¿eh? como le decía el otro día un saludo que le mandé <risa> al aire que vamos que se puede. Vale. Mier. Ah, ah, usted le pone a usted. <risa> así que angélica tenemos eh, usted teníamos un tema, teníamos un tema de, de fondo no de fondo sino que estaba al aire cierto de jesucristo me gusta decirle más jesús de nazaret eh, que se que es en la, en lo que es la finalidad cierto lo que lo que se celebra a ¿ah? lo que lo real ¿ah? de esta navidad a ¿ah? que es el nacimiento de jesús de nazaret a ¿ah? que se ha perdido en muchos hogares mucha gente ¿ah? y no y a jesús lo... No, no lo toman en cuenta cierto se van por el consumo, por el materialismo imagínense todos estos días como han estado los moles, ¿sabes? los centros comerciales llenos ¿sabes? y el autocuidado se ha ido eh, no sé a dónde ¿eh? no quiero decirlo así que cualquier, es, es toda la gente irresponsable y esta finalidad cierto lo que es la navidad estar en familia eh, que exista el, el, el amor la paz, la unión familiar Ah, los regalitos si hay regalos y bien si si hay regalos bien si no no ah, porque los regalos ah, son para los niños eh, la navidad es para para los pequeños a ah. los la gente adulta ah, no ah, eh, no debería ser porque para qué tanto gastar hacer tanto gasto en, en lo que eh, la, la gente adulta los niños a ah, eh, lo que le gusta esto de la navidad así que aquí va esta introducción angélica que jesús ¿ah? eh, lo eh, lo puede todo a ¿ah? jesús eh, junto a dios a ¿ah? que es lo más importante que dios ¿ah? eh, con jesús y el espíritu santo logran todo lo imposible a ¿ah? nadie puede superarlos y por eso yo sé que tú eres cristiana eh, tienes a jesús en tu corazón el espíritu santo tienes a dios siempre dice amar a dios por sobre todas a las cosas. Y, ama al prójimo, y amar y también amar al prójimo como a ti mismo. entonces eh, lo que le está pasando que es un día especial que ya ya se viene, este programa se está grabando, sale se repite el viernes, este viernes el día de Navidad. Esperamos, cierto, que cuando se repita este programa a todos en tu hogar eh, esté la alegría, la paz, el amor, todo lo mejor y satisfecha, cierto, por, por el logro que vas a, a conseguir en el día de hoy, ¿cierto? Hoy día eh, miércoles, y que el día viernes, cuando se esté repitiendo este programa, esté todo eh, pura alegría. Así que, como te dije, Dios, Jesús y el Espíritu Santo, todo lo pueden, ah, to logran todo lo imposible, y yo sé que así va a ser eh, en el día de hoy, Angélica. Así que toda la fortaleza para ti, sí, ah, y que te vaya súper bien, salga todo bien. ¿eh? Un regalo de Navidad. <risas> claro, y así va a ser, pues. Eh, ya seguir concentrado, ¿no? ah, porque todo va a ser va a salir bien. Hay ah, mucha fe y todo tirar para arriba, ¿no? Mentalidad Gracias. positiva. Gracias, Pedro. Oiga, aproveche como van esté bien este, este programa se repita, aproveche de saludar ahí a su a su hermana, hermano, a su familia, amistades. Bueno, yo saludo a mi familia. Eh, Contreras Arnijo. Uh -huh. A Juana María, a, a Hugo Alberto, a, a Delfín Eduardo, a Patricia Claudia, y también para los míos, mi hija Scarlett, mi hijo Juan Fernando, y también para todo el mundo. Esta va a ser una Navidad distinta. Eh, de repente miremos un poquito bien atrás, bien atrás, bien atrás, bien atrás. Eh, ¿Cómo lo hacían los antiguos, en donde no había... Mall, no había um, esta obsesión por comprar eh, lo celebrábamos así como en familia así que um, a tener ese regalito hoy, hoy en día así que agradecer que estamos vivos, que estamos bien que esperar en lo posible que esta pandemia termine ya y poder ser responsable también en cuidarnos, amarnos considerar al otro, al que tiene, al que no tiene Así es que um, eh, Y lo principal Que el regalo de hoy Es poder estar en calma Es lo posible poder estar en calma Claro, y Jesús de Nazareno Hizo un regalo maravilloso ¿eh? Que es la salvación imagínense si Jesús no hubiera venido a la tierra Dios no lo hubiera mandado en cuerpo eh, En ser humano, convertido en ser humano Nosotros hubiéramos estado quemándonos en el infierno ¿eh? Porque el Satanás nos quería puro Llevar hacia allá Y Jesús dio la vida por nosotros ¿eh? Los limpió de los pecados Ah, nos dio la vida y eso eh, es un regalo ¿eh? que hay que agradecer y hace poco estuvo la estrella de Belén creo que va a estar por dos semanas que se va disminuyendo digamos la esa confusión entre Júpiter y Saturno así que mira que más hermosa esa luz ¿eh? uh -huh. que la quisiéramos poner en nuestra mesa, en nuestro árbol de Pascua en nuestro corazón así que um, estar en paz estar tranquilo Oye, ¿sabe quién es? Eh, se acuerdan mucho de usted que le tienen mucho cariño. Ah, son eh, la, el grupo del WhatsApp, ¿cierto? De la generación 81. Por ejemplo, Norca Piolaza, eh, Rosita González, Soledad González. Ah, y y mucha, muchas amigas, ¿cierto? Compañeras de la generación del 81 que están muy pendientes, muy preocupadas, ¿cierto? Ellas por usted, también quien habla. Así que nos alegramos a que la estamos escuchando. Y le mandan muchos saludo a todo el grupo del WhatsApp de la Generación 81. ¿eh? Una bendición para todos ellos, ya. Eh, miles de bendiciones eh, para la Generación 81 del 4º B del Liceo A115. Y, y gracias por esa preocupación, gracias por esa consideración de humanidad. Y lo que hermoso. Así que aquí, pues, a, a revisar. Lo que viene Y a recibir también Un hermoso regalo de Navidad Si Dios así lo permite Así sea, así va a ser Amén Ya pues Angélica, un gusto haber conversado con usted Y estaremos pronto ahí Al aula eh, Pendiente ahí de lo, de todo lo que va pasando Ahí en el transcurso ah, de, de toda la vida Porque este, esta, este grupo cierto Del WhatsApp de la generación 81 Al cuarto B cierto del liceo a 115 está está siempre unido ¿eh? siempre pendiente uno del otro ¿eh? sí. ya pues entonces a ti eh, angélica te deseo feliz navidad para ti para toda tu familia que en tu hogar exista siempre el amor la paz la unidad familiar eh, todo lo mejora ¿eh? así que para, para ti y también para todo lo que es el reitero el grupo del, del whatsapp de la generación 81 Ah, del cuarto B del Liceo A115 Puente Alto. Ah, son muchas las compañeras, ¿cierto? no ya ellas saben quiénes son, así un gran saludo para todas ellas y felicidades. Ah. Permíteme, permíteme a mí también, Sergio, desearte una feliz Navidad. Gracias. Que el Altísimo te traiga los mejores regalos para ti, para los tuyos también, para los que te rodean. Y, y lo principal de todo esto es que hay un corazón muy grande en ti y que ese corazón oh, cada día se sane se, se nutra se, se presente y, y pueda decirle al mundo las cosas hermosas que, que hay en ti así que feliz navidad también y un abrazo grande Sergio. muchas gracias Angélica no podía esperar más de tu persona <risa> ya pero reiteramos a que esto sale grabado ¿eh? el día viernes, el día de navidad Estamos grabando en vivo en directo a esta hora de la tarde. Así que si usted dice, oh, este compadre que está diciendo que en Navidad estamos estamos a miércoles. No, estamos grabando en vivo. a ¿eh? Este programa se reitera el día viernes 25, el día de Navidad. Así que reitero, Evangélica, eh, felicidades. ¿eh? Feliz Navidad para ti y los tuyos. ¿eh? Igualmente también para ti. Listo. Sí. Que estés bien. Chaito. Chao, chao. Bueno, ahí estábamos, ¿eh? ahí estábamos eh, conversando ¿eh? con... Eh, con Angélica Contridasa, compañera, amiga, ¿cierto?, de la generación de 81, de cuarto B del Liceo A115 de Puente Alto. Ver, vamos nosotros a continuar. Pongámosle ritmo, bailemos a esta hora de la tarde, en Navidad, viernes 25 de diciembre. Estamos en Navidad a bailar. y unos platillos de lata. El perro que mueve la cola, del niño quiere un bizcocho. La abuela vende estampitas que pura pide devotos. hay que domingo me ensucia en la plaza. Pensar que el domingo es para descansar. Y yo que vivo de tronco Papeles Me voy a quejar A la municipalidad Tengo una banda dominguera Que siempre toque la plaza Con una tuba grandota Y unos platillos de lata El perro que mueve la cola El niño quiere un bizcocho La buena vende estampita Y el cura pide de votos Sin embargo, me gusta la banda cuando los domingos se pone a tocar.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 como tú te llama yo no sé de dónde llegas y pregunte lo es que quiero... cuatro minutos 4 minutos solamente no se separan de las 14 horas 2 de la tarde como se ha pasado el tiempo eh? vamos a agradecer a la clínica dental paraés limitada ¿Qué servicios va a encontrar acá? Prótesis, coronas, tapaduras, extracciones blanqueamiento. Tratamiento de conductos radiografías. Clínica Dental Pavés Limita. También cuenta con profesionales odontólogos. 100% profesionales que le van a entregar a ustedes seguridad y confianza. Clínica Dental Pavés Limita. Se especializa todo lo que es ventas y fabricación de insumos odontológicos. Lo más barato de todo Santiago y de todo Chile.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 ¿Cómo tú te llamas yo no lo sé ¿eh? así que para todos quienes están en la sintonía muchas felicidades feliz navidad para todos contigo hasta vamos a agradecer a byeback compra retro, vaiva compra retro, esta empresa ya está en Puente Alto para ayudarle a usted sí, a usted usted le digo a usted señor también a todo el mundo, ¿eh? quienes tienen problemas económicos por esta pandemia, cierto mucha cesantía, mucha pobreza quieren cash dinero en efectivo para su bolsillo sin burocracia, sin trámites, en qué consiste esto que usted tiene que mirar ahí en su hogar, ¿ah? si tiene algún electrodoméstico Algún artículo de línea blanca eh, Algún, lo que es Mueblería, ¿ah? algún living Comedor, lo que usted tenga ahí eh, Algún cuadro de pintura eh, Herramientas Joyería, lo que usted Tenga ahí, llévelo, llévelo a Buyback, Buyback Compra Retro ¿En qué consiste eh, Esto que usted vaya a Buyback Ahí le van a poner precio A lo que usted eh, lleve si usted está de acuerdo Si sí, estoy de acuerdo Usted se lleva su plata Inmediatamente Como le dije Sin trámite Sin burocracia Platita directa A su bolsillo Tiene entre 15 a 30 días ¿eh? si, tú, si usted quiere recuperar ¿ah? Lo que vendió ¿ah? Le van a subir un poquito el interés un poquito ¿ah? La nada misma Y usted va a poder recuperar Si quiere ¿eh? Si lo desea Recuperar lo que vendió bueno, A lo mejor en apuro ¿Cierto? Usted tuvo que llevar ahí Su electrodoméstico Algún mueble ¿Cierto? Y dice, no, esto yo lo quiero recuperar Va, Tiene entre 15 a 30 días, ¿sabes? para hacerlo ¿Y dónde está ubicada esta empresa? Esta gran empresa en Puente Alto, Byback Estamos ubicados en Concha y Toro, 4115, local 12 Concha y Toro, 4115, local 12 Esto está a paso a metros de la estación Elisa Correa Tenemos dos teléfonos, ¿oh? si usted quiere comunicarse con Byback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 1881 Va y va, compra Retro, es la solución A sus problemas Económicos Si para él soy poca cosa Para mí es una loca Le queda grande Esta mujer No habrá cargos de conciencia Pues fue linda la experiencia Y también rico la pasé Si se fue, se fue Vaya y le aguante Su mamá, que yo buscaré Que me dé pasión Me sentó muy hembra pa' llorar Por un huevón Que se alargue con sus gritos Sus insultos y sus vicios Donde no lo vuelva a ver Que se busque quien lo quiera Que le sirva de manteca Fui la esperanza y tan bien rico la pasé. Si se fue, se fue, que no vuelva más, que vaya y le aguante. Por besarme su mamá, que yo buscaré, que me dé pasión. Me siento muy hembra pa' llorar por un huevón. Si se fue, se fue, que no vuelva más, que vaya y le aguante. que a todos trae felicidad de nuevo está floreciendo el arbolito de Navidad de nuevo está floreciendo el arbolito de Navidad Viernes noche buena Viernes, Viernes Navidad trayendo alegría, paz y felicidad Viernes noche buena Viernes, Viernes Navidad trayendo alegría, paz y felicidad. Mira, mira. Yes. Escuchan ya las campanas, van anunciando la Navidad. Siento que en estas fiestas encontraremos felicidad. El lucero allá en el cielo con su fulgor iluminará a toda la gente buena y niño santo que nacerá. A toda la gente buena y niño santo que nacerá. Viene noche buena, viene, viene Navidad trayendo alegría, paz y felicidad. Viene noche buena viene, viene Navidad. Trae tanta alegría y paz y felicidad. Viene noche buena viene, viene Navidad. Trae tanta alegría paz y felicidad. Buscando que vuelvas a mí Me no encuentro la manera de llegar a ti Bendita noche por ti viví, mamita, yo iré Buscando una señal No sé si estás igual No me puedo controlar Sigo esperando a que vuelvas Bueno, quiero eh, mandar a ah, un saludo muy especial, ¿cierto?, eh, para César, ah, César Pavés, en representante ah, de su padre, Erasmo, ¿cierto?, que, que nos dejó ah, en septiembre de este, de este año. Pero la familia está ahí con mucha fortaleza, eh, tirando para arriba. Así que quiero saludar, ¿cierto?, a Erasmo, a César Pavés, su hijo, a, en nombre de toda su familia, ¿cierto?, eh, le deseo lo mejor, ¿cierto?, paz, eh, es, es difícil este momento, ¿cierto?, que está muy reciente, pero eh, yo estuve hablando con él hace minutos atrás, ¿cierto?, y le decía yo que mucha fortaleza para él, César, ¿cierto?, que es el hijo de, de Erasmo, ...a que estén más unidos que nunca como familia... ...a que siempre exista la paz para todos ustedes... ...la felicidad, entre comillas... ...porque esto tiene que... ...hay que seguir viviendo, tirando para arriba... ...así que para usted, César... ...en nombre de su familia ahí... ...Pavés, de la familia Pavés... A, eh, ...muchas felicidades... A, eh, ...en esta Navidad, este próspero, próspero año... Eh, 2021 que, que sigan tirando para arriba ah, Y Lo otro eh, Hay que tenerlo Hay que sufrir para Paracallado como se dice Pero El eh, programa va a veces Empecé a llevar cierto en el, en el corazón En los pensamientos De cada persona Que lo conoció cierto Que estuvo cerca de él Así que También para todo el personal ¿ah? que elabora ahí la Clínica Dental Pabez Limitada. También muchas felicidades. ¿ah? Feliz Navidad para todos. ¿ah? Eh, también para Viviana, que siempre ha estado ahí, a ¿ah? fiel ahí a la, a la clínica. Eh, también, Viviana, para ti, felicidades. ¿ah? Feliz Navidad. Cuesta decirlo, pero hay que decirlo igual. ¿ah? Ustedes me entienden. Así que eso, ¿ah? quería saludarlos a ¿ah? a usted don César Pávez y toda su familia felicidades es yo soy arcángel la maravilla junto a Nikki Nikki nosotros somos los favoritos ah flow factory di seloluyala Le hace falta amor oh, Alejandro González Alejo mi paía Alejo él trabaja tarde para que a ella no le falte nada En su nido de amor ella lo espera enamorada Y la veces olvida de las fechas importantes Quiero saludar también a, a todo el personal que elabora en la radio Puente Alto, ¿eh? la 107.5 FM, eh, los dueños ¿eh? de, de, la, de la radio, don Pedro Ruiz y su señora esposa, María Teresa, eh, también eh, Juan Carlos Paredes, al director de la radio, bueno, y todos los locutores, conductores a ¿eh? que elaboran en esta prestigiosa radio que es Radio Puente Alto. Así que a todos, ¿ah? que estén, lo estén pasando bien, para todos, eh, mucha paz, amor, eh, autocuidado, lo más importante, mucha salud, y muchas, muchas felicidades, ¿ah? eh, Feliz Navidad, desde la cabeza de la radio, que como dije, Don Pedro Ruiz, ese señora esposa, Juan Carlos Paré, y todos los locutores y conductores de la radio, ¿ah? Feliz Navidad para todos. quisiera decirle ella le quiere decir que le hace falta un beso Bueno, en Navidad saludamos también a, a quienes eh, han hecho grande a ¿eh? esta radio, Radio Puente Alto que es la sintonía, ¿eh? las auditoras y auditores, ¿eh? por ejemplo queremos saludar a la sierra Raquel González, la gran auditora de la radio todo el día, ahí ¿eh? está pegada ahí escuchando la radio, ¿eh? también a Soledad eh, González y su familia, a la sierra Raquel González dije, y su familia, ...Susana González ¿ah, y su familia... Eh, ...Apto González, ¿ah, pero no son parientes... <ríe> eh, ...también la... ...Rosita González y su familia... Ah, eh, ...para Norca Piolaza y su familia... ...a ah, su madre ahí Orieta... ...ahí toda su familia... Eh, ...para Angélica Contreras... ...que hace poco minuto también hablé con ella también... ...felicidades para ella y su familia... ...y... Y mucha gente, ah, ¿eh? muchas auditoras y auditores que siempre están escuchando la radio, ¿eh? para todos, ah, ¿eh? la, la sintonía para auditoras y auditores. Feliz Navidad para todos. Es una subursal motorizada del antiguo paraíso terrenal, donde hay siempre una Eva estacionada. Hablando de manzanas con Adán. Villa Cariño Bosque alojamiento cuanto... También eh, feliz Navidad para Bexabe Muñoz Herrera, ¿eh? para ella y toda su su fami... para toda su familia, excepto para Bexabe Muñoz Herrera, feliz Navidad Bexabe. ¿eh? Feliz Navidad para María Teresa Chacón, ¿Ah, para ti María Teresa, un beso grande, un abrazo, muchas felicidades, ¿ah? feliz Navidad para ti y todos los tuyos, ¿ah? para toda tu familia, María Teresa Chacón, feliz Navidad. la mujer también quiero saludar a, al, al dueño de esta empresa que está en Puente Alto, ¿eh? que está sirviendo mucho eh, a, la, a, la, toda, a la gente que vive acá en Puente Alto, al servicio que está otorgando eh, lo que es eh, el eh, dinero, ¿cierto? Eh, ayudar a la gente que está sin trabajo, con esto es la pandemia, que no tiene dinero. ¿eh? Se trata de Buyback, Buyback, compra retro. ¿eh? Saludamos a a su dueño y a todo su personal les deseo feliz Navidad, que lo pasen pero espectacular. 14 horas, ¿eh? 14 horas con 22 minutos, vamos a continuar agradeciendo, ¿eh? vamos a agradecer a la Clínica Dental Paves Limitada. ¿Qué servicios ¿eh? va a encontrar acá? Eh, prótesis, coronas, tapaduras, extracciones, blancamiento, tratamiento de conductos radiografías. Clínica Dental Paves Limitada se especializa todo lo que es ventas y fabricación de insumos odontológicos, los más baratos de todo Santiago y de todo Chile.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 Tenemos tres teléfonos son ¿no? para que ustedes puedan reservar su hora. Los teléfonos son el 22 8 50 04 16, 22 8 57 166 o 22 8 49 25 14. Clínica Dental Pavés Limita está ubicada, reitero, en Teniente Bello 138 a Pasos de la calle Santo Domingo. Clínica Dental Pavés Limita es la solución a sus problemas dentales.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 Esta empresa le va a solucionar sus problemas económicos. Usted está sin cash, sin dinero en efectivo, ah, eh, acá sin trámite, sin burocracia, usted lo va a poder obtener. ¿eh? ¿Qué tiene que hacer usted? Tiene que revisar ahí su hogar. Eh, si tiene algún electrodoméstico, algún eh, artículo de línea blanca, eh, mueblería, a lo mejor un living que ya lo renovó, eh, algún comedor, eh, una alguna un cuadro de pintura, eh, herramientas, joyería, lo que usted tenga ahí en su hogar, Llévelo, llévelo a Buyback, Buyback Compra Retro. Usted lleva todo, le van a poner un precio ahí la empresa, y si usted acepta y dice sí, estoy de acuerdo, se lleva su plata en efectivo de inmediato, sin trámites sin burocracia, plata en efectivo a su bolsillo directamente. ¿eh? Tiene entre 15 a 30 días, ¿eh? si usted quiere recuperar después lo que vendió. ¿eh? Así que le van a cobrar un poquito de interés, muy bajo. Ah, si usted después quiere recuperar lo que vendió, tiene entre 15 a 30 días. Buyback, compra retro está ubicado esta empresa, esta empresa está ubicada en Concha y Toro, Concha y Toro 4115, Concha y Toro 4115, local 12. Esto está a paso de la estación Metro Elisa Correa. Concha y Toro 4115, local 12, a pasos de la estación del Metro Elisa Correa. Tenemos dos teléfonos, el WhatsApp, que es el más +569 94 90 59 52 más 569 94 90 59 52 tenemos un teléfono refija también que es el 22 904 18 81 22 904 18 81 buyback buy compra retro es la solución ...a sus problemas económicos... ¿Qué será lo que quiere el negro? Bueno, yo le voy a contar lo que quiere el negro. ¿eh? El negro quiere autocuidado, que todos se cuiden, todo el mundo se cuide, para que no puedan contagiarse ¿eh? con este virus corona, este virus maldito. Así que el, el negro quiere vida, ¿eh? que todos tengan vida, no muerte. ¿eh? No quiere más gente que, que fallezca cierto ¿Ah, por este virus. ¿Ah, y eso quiere, eso quiere el negro autocuidado, ¿eh? cuídense eso quiere, eso quiere el negro ¿eh? que se cuiden todos, para que ya no haya más contagio ¿eh? con este virus muete al ritmo de Sergio es todo éxitos el mundo, saltando, saltando estamos acá en Radio Puente Alto a 107.5 FM Miento, te apoderes de mi pensamiento. És una obsession para vis soy i una ficció. O Un zero a l'isquierra no calla molta atenció. I só sé que sufra mi cora som de Com mirar-te més me nomora. de la Navidad, Navidad de los pobres, qué feliz Navidad, Navidad de los pobres, qué feliz Navidad. Oh. Junto a la mesa sentados ya los cinco niños, papá y mamá, humdemente van a esperar al niño santo que naceja i si no hi bon hay una il·usión solo una canción para regalar i una sonrisa para empezar porque és muy pobre la Naidad Nav de los to mucho para marx i una sonrisa per empezar porque és muy pobre la Na vida de los ¡Eso! ¡Cúmbiale! Vamos a ir a la línea Vamos a ver ¿A quién tenemos? ¡Alo! ¡Alo! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias Oiga, su voz está saliendo Pero impecable, ¿ah? ¿eh? Potente al aire Muy bien, muy bien Oye, tengo el gusto de hablar ahí con Norca Norca Apiolaza eh, Gran amiga, compañera Ah, de la generación 81, del isoa 115 de Puente Alto, cuarto B. Así que, ¿cómo estás, Norca? Muy bien, acá esperando la Navidad, fin de año. Ya estamos ya, este programa eh, estoy, lo estoy grabando, estamos en vivo, estoy grabando en vivo en directo. ¿eh? Este este, este saludo va a salir el, el viernes, ¿eh? el viernes 25. Sí. Así que, Norca, te quiero desear una feliz Navidad eh, Que lo estés pasando bien junto a los tuyos Porque vamos a hacer que estamos día viernes ¿eh? Que lo estés pasando ya, bueno. bien junto a los tuyos eh, A tu madre, cierto la, la sira Orieta eh, A tu hija, Renata eh, Y a, a tus dos hijos ¿sabes? Quiero que tú saludes ahí a tu, a tu familia Bueno, yo quiero salvar a mi familia Que son un regalo de Dios para mí Un marido bien Mis tres hijos Nacho, Matías y Renata y Un abrazo Y un beso enorme para ellos y Gracias por, por Compartir esta vida conmigo Nos amo Qué bonito, un saludo un, Y aprovecha también saludar a, a tus amigas tu, A compañeras ah, ¿sí? de la es generación 81 creo, sí, no, Este año es sí, un año de, de varios cambios Pero entre todos esos cambios Entre todo eso de estar escondido De no poder salir De no poder salir Nos reencontramos los compañeros de la generación 81 del Liceo 115 y ha sido una experiencia hermosa volver a, a contactarnos, a comunicarnos, a reunirnos de, de todas las anécdotas de esa época. Así que un abrazo enorme para cada uno de ellos y, y gracias por también a ellos por aparecer en mi una vez más. Así pero eh, diga algunos nombres, tírate algunos nombres. A ver, Gina Veloso, Mariana Ibarra, Verónica Correa, Soledad González, Marisol Ortiz, Jimena Gallardo, Angélica Contreras, Ingrid Ortiz, eh, la Sandra Pessoa, la Sandra Paredes, uh -huh. eh, ¿quién más? Se me quedan muchas, muchas se me quedan. La María Antonieta, eh, espero que, bueno, se me quedan muchas afuera, pero ellas saben que ...que son todas muy importantes para nosotros... ...y nos estamos comunicando diariamente... ...Rosita González también... ...Rosita González, pero nuestra futura alcaldesa... ...Pirque, ¿cómo se me olvidó, la Rosita González? Sí... ...y también para ella... ...así que un abrazo para todos... ...para nuestros compañeros que vieron por el país... ...Mauricio Contreras... Eh, ...Patrisa Liderón... Uh -huh. ...y Claudio Nadia también... Así que para ellos Oscar Herrera Oscar Herrera, Marco Cededo Todos ellos Novoa Clau... Waldo Novoa uh -huh. no Así que un abrazo enorme Para todos ellos Así es, así que felicidades Feliz Navidad para todos eh, La generación 81 uh -huh. Del cuarto B del Liceo A 115 Puente Alto Y para ti Norca, reitero, para ti y toda tu familia ¿eh? Feliz Navidad gracias. para todos ustedes ¿eh? Para ti también, un abrazo enorme Listo, Felicia. gracias por este contacto ¿eh? Chavito Bueno, ahí estábamos ¿eh? Ahí estábamos conversando con Norca Apiolaza Que está saludando ahí a toda su familia Y a toda la generación 81 ¿eh? Del Liceo A115 de Puente Alto, el cuarto B descansa en su seno y la muger nos espera ya fa unix en el cielo Nació en el mar murió descansa en su seno la muger nos espera ya fa en el cielo en el mar en el mar ahora descansa en su la <risa> vamos a seguir agradeciendo vamos a seguir agradeciendo vamos a agradecer a la clínica dental pavés limitada Ah, que está ubicada en Teniente Bello 138 A paso de la calle Santo Domingo que servicio va a encontrar ahí? Prótesis, coronas, tapaduras, extracciones, blancamiento Arretamiento de conducto, radiografías Clínica dental, pavés, limitada eh, Se especializa todo lo que es ventas Y fabricación de insumos odontológicos los más barato de todo Santiago Y de todo Chile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 Agradecemos también a otra gran empresa que ya está en Puente Alto, Buyback, Buyback, retro ¿Qué significa esto? Que usted va a tener dinero en efectivo, cash al bolsillo, ¿eh? directamente, sin trámite, sin burocracia. Usted tiene que revisar ahí su hogar, si tiene algún electrodoméstico que no está usando, a lo mejor renovó su casa, ah, eh, a lo mejor algún artículo de línea blanca, mueblería, a lo mejor renovó el living, el comedor, en algún alguna pintura, un cuadro de pintura tiene herramientas, joyería. Vaya, de inmediato a Baivac, Baivac, compra retro. Donde está ubicado Baivac en Conchi Toro 4115, a Concha y Toro 4115, local 12 a paso a de la estación del metro Elisa Correa. Usted lleva y su electrodoméstico, lo, lo que usted quiera ahí. Ahí le van a decir, vale tanto. Si usted dice que sí, se lo lleva su platita de inmediato. ¿eh? Sin trámite, sin burocracia, su platita directo al bolsillo. Si usted quiere recuperar lo que vendió, tiene entre 15 a 30 días. ¿sabes? Para que pueda ir allá Buyback, compra retro y va a recuperar lo que vendió. ¿eh? Le van a cobrar un poquito de interés, la nada misma. Y va a poder recuperar, si usted quiere, lo que vendió. Buyback.com. By va, va compra retro tenemos dos teléfonos WhatsApp más cinco seis69 más 5 seis69 también tenemos un teléfono refija que es el 22 904 18 81. 22 904 18 81 Bayback Compra Retro es la solución a sus problemas económicos Eso. voy a dejar los últimos minutos ¿ah, de, de programa ¿ah, eh, para aquellos hogares ¿ah, eh, que en estos momentos porque este programa está regrabado estoy grabando en vivo ahora al aire y se repite este viernes, ¿ah, este viernes 25 día de navidad eh, quiero dirigirme a todos estos hogares cierto que en estos momentos a los que se están comiendo un rico asado eh, compartiendo en familia Ah, eh, quiero dirigirme a ustedes a aquellos hogares que en esa mesa falta alguien a que ya no está se fue a otro lugar mejor y siempre decidi he dicho a ah, que, que cuando las personas se van cierto se van a un lugar mejor mejor que estar viva ah, en este mundo de los vivos ah, se van a ir estar ahí eh, se van al cielo están con dios con jesús el espíritu santo es una mejor vida que la que llevamos Siempre he pensado eso ya Y como estaba diciendo En ese en esa mesa En ese hogar Falta una persona, a lo mejor faltan dos Que se fueron, cierto, hace años Atrás de este mundo Y, y Los que están recientes ¿ya? Dos meses eh, Tres meses Y los que se fueron eh, Con estos con esta pandemia, cierto con este virus corona que se fueron ¿cierto? y ya no están ahí sentados en ese hogar, en esa mesa ah, queremos quiero mandarle eh, mucha fortaleza a través de la radio de la onda de la radio Puente Alto la 107.5 FM ah, eh, es difícil ¿eh? es difícil cuando se va a un ser querido y ya no está compartiendo pero quiero decirle a ah, que, como dije, ese ser querido tiene que quedar en nuestras mentes en nuestros corazones y siempre van a estar ahí en este momentos a lo mejor no está sentado en esa mesa en ese hogar, compartiendo eh, un rico asado eh, compartiendo en familia ah, pero esa persona está ahí, está mirando está mirando todo lo que están haciendo ustedes ah, porque no se ha ido está arriba pero está ...ahí con ustedes... ...amigas amigos... ...siempre va a estar ahí... ...vigilando todo lo que ustedes están haciendo... ...sus pasos... A ...ayudándole a lo mejor... ...su energía, su luz... ...siempre va a estar ahí... ...así que... ...arriba, arriba ese ánimo... ...no quiero gente que llore... ...que sufra... ...ah, yo sé que es difícil, cierto... ...que ese ser querido... ...no esté en estas fiestas... ...pero... ...ahí está, como le dije... Le está observando, le está mirando. Él quiere que ustedes estén contentos, felices. Porque él no está sufriendo. está él, él está en una mejor vida. O ella está en una mejor vida. Así que... Arriba, arriba ese ánimo, ese activismo. Mucha fortaleza. Yo sé que es difícil. ¿ah? Y esa persona que ya no está con ustedes... Pero digo, entre comillas, no está. Porque él está. ¿ah? Le quiere desear a todos ustedes Feliz Navidad. ¿ah? Que no sufran porque... Ella o él no está ahí sentado o sentada Así que feliz Navidad para todos A ¿ah? quienes están ahí eh, sufriendo con esa penita cierto Porque ese ser querido no está ahí sentado en esa mesa compartiendo Pero está, él está mirando todo O ella ¿ah? quiere que todos estén contentos y felices ¿ah? Feliz Navidad para todos así como dije en estos últimos minutos autocuidado ¿eh? importante, esperemos a ¿eh? que en esta navidad eh, es, exista el poder de la reflexión ¿eh? de, de cuidarnos todo ¿eh? para que después no estemos lamentando de que ese ser querido ya no está se lo llevó el virus corona hay que ser responsable cuidemos nuestra vida la vida es tan hermosa y la vida la, la, la dio Dios ¿eh? el todopoderoso ...omnipotente, soberano... ...nos dio la vida... ...hay que cuidar la vida... ...ah, eh, la vida es importante... ...hay que ser agradecido de la vida... ...y por eso hay que... que ...tener este autocuidado... ...seguir las normas... ...del minsal... ...mascarilla... Eh, ...si están en la calle... ...su botellita de... ...alcohol gel... ...si está en el trabajo o en su casa... ...lavarse las manos con jabón... Ah, eh, bien lavadas las manos ¿ah? eh, la, el distanciamiento social es tan fácil, depende de nosotros la vacuna que es potente es el autocuidado esa es la vacuna más potente para que podamos sobrevivir ah, eh, a lo mejor puede pasar un día o dos días si no nos, no nos cuidamos cierto ah, no, no seguimos las normas del Minsal después capaz que en un, pase uno do, dos o tres días Ya no, no vamos a estar en este mundo ¿Y por qué? Porque fui muy responsable Ah, no hubo autocuidado Reitero como Bueno, en esta Navidad Ojalá, reitero que sea Haya eh, reflexión ¿Cierto? Y nos cuidemos ¿ah? Autocuidado Autocuidado Seguir las normas ¿ah? del, del Minsal Eso es muy relevante Cuídense autocuidado cuiden si ustedes se cuidan también va a cuidar a su familia ¿eh? que todos en el hogar se cuiden cierto haya autocuidado cuidemos nuestras vidas eso es lo más importante lo más relevante ¿eh? y reitero ya me estoy casi despidiendo feliz navidad para todos Ya nos vamos, nos pilló la hora. ¿eh? Eh, quien estuvo frente al micrófono? Su amigo de siempre, Sergio Manuel araña el dueño del ritmo y del sabor. En este su programa, Sergio es todo éxito. ¿Qué radio usted está escuchando? A se, se integró recién, no más. Es Radio Puente Alto, a la número 1, 107.5 FM. Voy a ser reiterativo, ahora sí me voy. ¡Feliz Navidad para todos! decía dónde están las camisas porque es que no te las pones o quieres que yo te dé también los pantalones o pues que no te gustaron no quieres estar a la moda o seguro te prohibió ponerte las tu señora? negro contestante mamá me la bola negra mamá me la bola blanca me labola las dos camisas la bola blanca la blanca me lavo las dos camisas la bola blanca y la negra. Una blanca, una negra Y me gustan mucho Me la dio mi negra Ayer la hice la visita A la novia mía Y toda furiosa Así me decía ¿Dónde están las camisas? Porque es que no te las pones